Pues un 4 de julio de 1988 vio nacer、uh, a n g é l i q u e Boyer, una actriz y cantante nacida en Francia, de nacionalidad mexicana, Su dulzura y sensualidad son ingredientes esenciales en el trabajo artístico, el cual la ha convertido en una de las caras más populares de la televisión mexicana. Gracias a sus actuaciones en telenovelas vistas en muchos países, Angelique Boyer es ahora reconocida internacionalmente y afortunadamente ahora en España podemos disfrutar de su último trabajo, Teresa, telenovela de Televisa, México, que se estrenó hace muy pocas semanas en Antena Nova. Bienvenida, Amores de Radio, Angelique, es un placer tenerte. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos a toda tu audiencia. Este, gracias por darnos este espacio para darle pues, más ruido a lo que es un nuevo proyecto, una telenovela 100% mexicana que ha pasado a través de varias generaciones. Este, el guión original、eh, se hizo en 59. Nini r e k e l a n i fue la escritora. Y se hizo con Maricruz Olivier en película. Veinte、uh -huh. años más tarde, en el 89, Salma Hayek fue quien hizo la nueva versión de Teresa. Y ahora, en 2010-2011, estamos haciendo la nueva, nueva, mejorada y aumentada versión de Teresa.、Uh -huh. ¿Qué tal te ha caído, Angelique, de, la noticia del estreno de Teresa en España? Feliz, porque aparte estuvimos grabando escenas,、eh, una parte de la historia muy importante para los personajes, en la ciudad de Madrid,、uh -huh. la cual nos, recibi nos recibieron estupendamente. Este, pudimos mostrar todos los lugares tan hermosos que tienen, con una arquitectura que yo no conocía, con, con las personas que de verdad、eh, son muy calurosos y, y nos recibieron muy agradable. Entonces, ¿Qué mejor que poderles compartir este proyecto? Y espero que, bueno, sea el agrado de todo el público, los podamos atrapar, enamorar, hacer enojar, este, que la lleguen a amar, a odiar. A, a todos van a poderse exponer al ver Teresa.、Uh -huh. Además, Teresa es una telenovela、eh, diferente al resto de telenovelas que, que, que conocemos, porque、um, Teresa es una mujer muy especial, vamos a ponerlo entre comillas así, muy especial, ¿no? Es distinta a cualquier heroína de otra telenovela. Así es, yo me siento muy afortunada de haber hecho mi primer protagónico con este personaje con tantas características diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en el melodrama de las telenovelas. Es un género totalmente distinto, este, con un personaje que va teniendo una evolución muy importante en cada situación que se le va presentando en la vida. Es una chica. que odia la pobreza, que culpa la pobreza de todas las desgracias que le pueda pasar a ella o a su familia, y se vuelve ambiciosa. Yo opino que un personaje, una persona que sea ambiciosa, está bien siempre y cuando sea un aliento para salir adelante, siempre y cuando sea algo que te motive como ser humano a ser mejor persona, a ser mejor profesional, a cumplir t u s sueños, a ser t u propia competencia. Sin embargo, es un defecto enorme. El que tiene Teresa、uh -huh. al no valorar lo que tiene realmente, que es su familia, sus amigos, las cosas que realmente valen el, la pena. Es un personaje que también sacrifica muchísimo el amor y sufre mucho por eso. Pero bueno, ella tiene una balanza en la cual pone qué es más importante, qué tiene más peso: el dinero, el amor.、Uh -huh. Y esa es la historia que ustedes van a poder conocer. Uh -huh. Yo me imagino, Angelit, que además hacer、eh, a este personaje debe haber sido difícil para ti, porque tiene unas características, como tú dices, pues、eh, dar mucha importancia al dinero, pasar por encima de cualquiera, es decir,、eh, ir rompiendo corazones a lo largo de, de su vida.、Eh, eso debe ser incluso más difícil porque no te debes de identificar mucho con ella. Por primera vez, cuando me hacen la pregunta de qué me identifico con este personaje, no tengo que pensar porque, gracias a Dios, en nada. <risa> la verdad es que no. Aprendí muchísimo de este personaje. Algo que a mí me encanta es que a mi edad no he vivido ni la mayoría de las cosas que he interpretado con los personajes y proyectos que me han tocado. Pero yo creo que actuar es jugar, es arriesgarse, es perderle el miedo. Y sobre todo a una Teresa había que perderle el miedo. Entonces la hice como. al 100% de una manera profesional, con muchas herramientas muy, muy importantes que yo creo que sin ellas no hubiera logrado lo mismo, que son mis directores, este, mi producción,、eh, la versión que hizo Jimena Suárez, que es la escritora de Teresa 2010,、uh -huh. y le quedó increíble y, este, y la verdad se agradece muchísimo el haber participado en un proyecto con tanta calidad y, y, y t a m b i é n Este es tu primer protagónico, ¿verdad? ¿Cómo te sientes con él? Muy bien, muy bien, muy contenta, porque el pertenecer a la empresa de Televisa, que es una empresa que nos permite realizar nuestro sueño,、eh, aparte poder viajar a través de, del mundo con nuestros proyectos, es, es una bendición para mí que me haya llegado en el momento indicado y preciso e s t e personaje. Además, el primer protagónico, Angelique, es un reto siempre, yo creo. Pero más cuando además es un remake, como tú has dicho antes, de una telenovela que fue un éxito. ¿Cómo se sume esto?、Sí. Bueno, te digo, con todas las herramientas de un gran equipo que trabajó muy duro.、Eh, también porque yo siento que han pasado los años perfectos entre cada teresa que se ha hecho, que han sido como cada 20 años. Entonces, yo creo que eso hace que las mujeres vayamos evolucionando y podamos hacer teresas diferentes, ¿no? En algún momento se habló mucho de la comparación con Salma, y eso yo creo que a mí nada más me trajo suerte, porque ella, al enterarse en una entrevista que se haría el remake en México de, de Teresa,、uh -huh. y creció la misma suerte que ella tuvo a la actriz que lo fuera a hacer, entonces eso nos llenó de buena vibra y, y las comparaciones dejaron de existir. La gente aceptó perfecto esta nueva versión, que de verdad es muy buena. Cada capítulo está realizado De una manera que te van a querer quedar bien estrecha todos, todos los días.、Uh -huh. Haciendo, si te parece,、eh, Angelique, un recorrido por, por tu trayectoria, pues、eh, me sorprende. Naces en Francia, me parece, a los dos años te trasladas ¿Sí? a México, y desde los cinco años ya estás en el punto de mira de, de las cámaras, porque me parece que fuiste e modelo. Muy jovencita. Así es. Yo pensé bien, chiquita, realmente esto sí fue vocación, porque. Yo le decía a mi mamá, yo quiero estar en la tele, yo quiero hacer esto, yo quiero salir acá, yo quiero tomarme fotos. Y ya era una niña que naturalmente posaba para la fotografía. Gracias a Dios tuve el apoyo de mis papás y llegando a un país que b u e ni o n conocían i tampoco era el mismo idioma, aunque mi mamá es mexicana y、sí. eh, se fue muy joven de México, entonces el regresar a sus raíces es lo que más anhelaba y yo se lo agradezco enormemente. De hecho, era o España o México y, y por sus raíces prefirió venir para acá.、Uh -huh. Y la verdad, a mí me h a dado la oportunidad pues, de cumplir mis sueños desde muy joven, prepararme con una carrera pues, sólida, a paso lento pero seguro y, y que he disfrutado y, y puedo compartir que los sueños sí se cumplen.、Uh -huh. Tu vocación artística entiendo que es,、eh, que es cultivada, no heredada, ¿no? La has cultivado tú misma. Así es.、Eh, me parece es. que entras, entras muy jovencita. Eh, si no tengo yo mal los datos que tengo por aquí de tu biografía, entras muy jovencita en el, en el CEA, hay que decir que es la escuela de Televisa, ¿no? Con ocho años. Así es,、eh, hay dos, dos este, grados en, en la escuela del Centro de Educación Artística de Televisa,、Ajá. que es como la infantil y la juvenil.、Sí. Yo en el infantil estuve de los ocho a los doce años. Y después entré al juvenil a los 14、uh -huh. y tuve la suerte de, de hacer dos años dentro del CEA y ser llamada para el casting que se hizo en ese momento para la telenovela Rebelde. Ajá, sí, porque hay que decir que además Angelique Boyer es súper conocida y aquí en España mucho porque hemos visto Rebelde, yo creo que、eh, todas sus partes <risa> y ha sido una telenovela que ha seguido un、pues, montón de gente jovencita y no tan jovencita.、Eh, participabas en, en Rebelde. ¿Esa fue tu primera telenovela así, así de éxito? Pues te puedo presumir que cada proyecto en el que he estado, he tenido la suerte、uh -huh. de que ha sido un proyecto exitoso, de calidad y con unos grandes elencos, con grandes artistas, grandes estrellas, de los cuales yo he aprendido muchísimo y siempre estuve un poco atrás y eso me permitió. Aprender a hacer las cosas bien, a ver que esto es un trabajo que se necesita disciplina, profesionalismo, entrega total, seriedad y también, pues, es padre poderle comunicar a la gente tantas, tantas cosas, tantos sentimientos.、Uh -huh. Y así ha sido a lo largo de los personajes que me ha tocado interpretar y espero, espero que puedan ver muchos más y, y llegarles también a ustedes, porque realmente la visita que tuve en, en Madrid fue, fue muy agradable y, y ojalá podamos. regresar、Ajá. has participado y has tenido participación además destacada en algunas telenovelas y series de méxico como muchachitas como tú alma de hierro mujeres asesinas y corazón salvaje aparte de、Así、rebelde、es. aparte de rebelde que recuerdas de ella esta novela si、sí. yo creo que ha sido un camino perfecto dios me ha puesto las cosas en el momento indicado、eh, tanto como profesionalmente hablando como personalmente y mentalmente Con, con la capacidad de poder sacar adelante mi trabajo y, y hacer una carrera sólida, porque q u i e no n tiene disciplina se le acaba muy rápido eso.、Uh -huh. Y Angelique Boyer además canta. Hace mucho tiempo no lo hago, en algún momento tuve la suerte de, de pertenecer a un proyecto de l u i s de Llanos, ¿Sí? y se hizo una gira, se hizo un disco, desgraciadamente nos tocó la mala racha de las disqueras.、Uh -huh. Este, y se desintegró el grupo, y yo preferí b、bueno, u empezar n o e el camino de la actuación.、Eh, extraño mucho el escenario, yo creo que hay que ser c o m p l e t o hay que prepararse para todo, y, y ahora pues, estoy por hacer una obra de teatro aquí en México, que también requiere de, de todos esos、eh, aprendizajes que uno ha podido tener en la carrera. n o Entonces, contenta de, de haber hecho eso también, es muy padre. El、estar en un escenario, interpretar canciones para el público es increíble. Me imagino que porque además tienes al público,、eh, estás viendo al público, es decir, es mucho más vivo todo, ¿no? Ves cómo disfrutan, lo que les gusta, cómo aplauden, es decir, ¿lo tienes? no es lo mismo que a lo mejor en una, tele, en una serie o en una película en la que tú no ves directamente al público, ¿no? Sí, es totalmente diferente en todos los sentidos. Lo que es el cantante y lo que es el actor, sí tienen vidas muy diferentes, sin embargo, el poder de comunicar, ¿no? Y, y ojalá en algún momento, igual, vuelvo con mi palabra, en el momento preciso, te haga otra vez algo así. Yo、uh -huh. he encantado. Fuiste además nominada、uh, como mejor actriz juvenil en el año 2010 con Corazón Salvaje, pero además te, tienes un premio súper importante, los TV y novelas. Eh, en el año 2011, mejor actriz、eh, protagónica con esa Teresa de la que estamos、eh, viendo a nosotros, que hemos empezado a ver y, y que nos ha enganchado, yo creo que a la gente les gusta, en Antena Nova、eh, cada tarde. Ganadora de ese premio TV y Novelas en este 2011. Gracias a Dios y gracias al público que fue el que me apoyó y el que ha seguido mi carrera, y, y sin duda estoy segura de que ese t premio es por Teresa. Para mí fue la mejor manera de cerrar con un gran broche de oro y se lo dediqué a cada una de las personas que me ayudaron a realizar este sueño y que me ayudaron a realizarlo de esta manera, ¿no? con esta proyección y esta calidad. Además, se dice que has conseguido lo que nadie todavía en México: ser la primera actriz、eh, o la actriz más joven en llevarse un premio TV y novelas. Así es, ni yo lo creía, te lo juro. No、Fue un momento mágico, realmente. Gracias a Dios, gracias a la gente, que son los que me han dado ese gran regalo. Oye, para la gente que nos escucha y que está siguiendo la telenovela, ¿cómo eran las grabaciones?、Eh, duras jornadas de trabajo, pero ¿cómo, cómo se llevaba el equipo? ¿Qué, ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? Pues puedo presumir que hicimos un gran equipo desde el principio. Se hizo mucho trabajo de mesa junto con los directores, producción y elenco. Lo cual hizo que desde el principio todos estuviéramos en el mismo canal, con las mismas ganas, la misma entrega. Una anécdota, pues precisamente en Madrid, este, cuando viajamos para allá, viajamos a París, a Madrid, estuvimos tres días en París y, tres, y cuatro días en Madrid.、Uh -huh. Fuimos cinco personas de la producción, es decir, dos actores. José Alberto Castro, que era、eh, un poco de todo, tanto director, productor, este, tenía que ayudarnos a ser chofer. Este, yo me maquillaba y me peinaba. Sebastián Rully era el que llevaba los cambios con los días y la bufanda azul con el suéter blanco y los pantalones de mezclilla por el día 76. n o Todos teníamos que hacer algo. Cada quien jugaba un rol aparte del suyo y, y fue una gran experiencia porque sacamos un trabajo increíble donde pudimos lucir muchísimo las ciudades donde estuvimos.、Uh -huh. y, este, y yo creo que e s o no tardan en verlo. Bueno, todavía faltan un par de semanas. Y espero, espero les guste porque, te digo, fue, fue un trabajo en el que todos participamos haciendo un poco de todo.、Uh -huh. Bueno, pues Angelique Boyer está a la vista de que es una mujer guapísima, pero además tenías dos galanazos, se ¿eh? interesa. Eh, y ahora que no nos escucha nadie, oye, ¿cómo son Aaron Díaz y Sebastián Rulli en su día a día? ¿Son, ¿Están tan bien? ¿Son tan guapos? Eh, eh, ¿Son tan maravillosos como los vemos en la novela? A los dos se les cae la cara de guapos. ¿A que, que sí? Yo juro que. Es impresionante、eh, el que me haya tocado el elenco que me tocó. Sin duda,、eh, Sebastián Rulli es uno de los mejores compañeros con los que yo he trabajado. Puedo presumir que es un caballero, que es súper talentoso, que me dio una réplica increíble. Ustedes lo van a ver en las escenas. Y realmente es un gran ser humano. Aarón, igual, es guapísimo, es súper simpático. Sin embargo, también es serio y hace muy bien su trabajo. Todos fuimos muy disciplinados. Puedo presumir que nadie llegó nunca tarde, ni nadie hizo ninguna falta de respeto, y eso se proyecta en pantalla. Así que, chicas, si ustedes creen que, no, que nada más de verlos son perfectos, si los conocieran, los amarían mucho más, se los aseguro. Sí, ¿no? Ya nos acabarían de enamorar totalmente. Oye, después de. de... La verdad es que sí, tuve mucha suerte. Después de, de esta historia, ¿piensa seguir s el mismo camino? o q u Eh, ¿Alguna otra telenovela?、Eh, ¿O planeas abrirte espacio en, en, en otro país? ¿O en el cine? ¿Me hablabas algo también de teatro? ¿Cuáles son los próximos los proyectos que, que pueden estar ahí encima de la mesa? Pues, ¿qué te puedo decir? Soy una persona que me fascina trabajar. Realmente es lo que me mueve, lo que hace mi día a día y mueve mi mundo, me motiva, me hace feliz. Entonces, por el momento, yo creo que televisión no voy a hacer. Me encantaría ir a otro país y aprender. Este, otra cultura y otra manera de trabajar, cada, cada uno tenemos nuestras formas, ¿no? Y ahora sí voy a hacer algo que no he podido hacer, que es el teatro. El día que, que recibí alguna oferta de teatro, yo decía: tengo que, tengo que esperarme al momento de poderlo hacer bien y de entregar una calidad perfecta, porque en el teatro uno no puede engañar, no puede, no puede uno equivocarse, ¿no? Entonces. Ahora estoy al 100% en la obra, es una obra bastante intensa, se llama Agnes b a y Estoy con un gran elenco y también agradezco mucho la oportunidad que se me presenta en este momento, que es como lo que más puedo hacer teatro, ¿no?、Uh -huh. Y yo espero que eso, pues obviamente, me abra posibilidades d hacer cine, cual también me muero de ganas, y de, de poder viajar. Viajar es vivir y, y poder conocer, te digo que sería algo que me fascina r、uh、í -huh. e Ajá. Eh, me has comentado antes que conoces Madrid, de España solamente Madrid. Desgraciadamente sí, muero por conocer Barcelona. Vale, pues,、eh, pues aquí en España te esperamos con los brazos abiertos.、Eh, yo espero que, que vengas pronto、eh, pues、para promocionar lo, lo próximo tuyo o para promocionar, Teresa, bueno, no sé, pero que, que vengas a visitarnos. que Seguro que lo vas a pasar bien y nosotros、eh, encantados de que, de que vengas a conocernos. Ha sido de verdad un placer que nos atendieses、eh, en esta entrevista el tenerte p、pues, u estos e s minutos con nosotros. y Estoy convencido de que tienes、eh, mucha gente que te sigue y que te quiere porque, bueno,、pues、porque te lo mereces. Muchísimas gracias por expresarte de esa manera conmigo y realmente agradezco el apoyo que le están dando ustedes los medios a esta promoción. Ojalá yo pudiera ir. Y, este, y participar con todos ustedes sería algo que me fascinaría. Y ojalá, ojalá salga la oportunidad, seré la primera en subirme al avión, lo prometo.、Uh -huh. Gracias a toda la gente que está apoyando el proyecto y les aseguro que no los vamos a defraudar, que es un proyecto que van a disfrutar de principio a fin.、Uh -huh. Pues te, damos,、eh, te mandamos un beso enorme y un abrazo desde aquí, desde Amores de Radio. No, me puedo, no te puedo dejar ir sin decir, mandarte un beso muy grande de parte de Ángel Villares. que... Que no podía estar con nosotros en esta entrevista, me dijo: No, que no se vaya a n g e l i d por favor, sin, sin un beso mío. Así es que un beso muy Angel, grande de parte de Ángel. Un enorme de regreso y un gran abrazo también para ti, de verdad. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias.、Que、estén muy bien, gracias. Bye bye.